Las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y en esta hora de Herrera en Cope, la que cierra este lunes 15 de marzo, son momentos y tiempos en los que miramos al pasado del año que hemos vivido de pandemia, pero también hacia el futuro, y es incierto. Estos días estamos, como digo, mirando mucho al año pasado, al comienzo de la pandemia, pero ¿qué? ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo estamos ahora? ¿Cuál es el panorama, por ejemplo, de nuestro entorno? Bueno, pues si miramos un poco el mapa del planeta, del mundo, no te asustes, pero. Surge una pregunta. ¿Vamos hacia una cuarta ola en Europa? No hay más que ver el caso de algunos de nuestros países vecinos para que formulemos esta pregunta. Varios de ellos han endurecido las restricciones y no parece que las vayan a flexibilizar hasta que la vacunación no se acelere lo suficiente. Antonio r e y e s c u á l es la situación a día de hoy en Europa? Bueno, vamos a, hacer la incidencia, a repasar brevemente la incidencia en países de nuestro entorno. Francia, por ejemplo, allí las UCIs en, en París están desbordadas. Con un nivel de ocupación del 96%, en el resto del país ronda el 80%, un nivel que no se alcanzaba desde el pasado mes de noviembre. Con este panorama, el gobierno francés ya baraja la posibilidad de declarar un confinamiento local. Esto en Francia, en Alemania. Se aprobaron、eh, el 3 de marzo prorrogar hasta el día 28 de este mes el confinamiento, aunque comenzaron una estrategia de apertura progresiva. Sin embargo, ahora la incidencia acumulada. Está incrementándose y se sitúa en 82 casos por cada 100.000 habitantes durante los últimos 7 días. Portugal, hoy abren los colegios y librerías y también las peluquerías, después de dos meses cerradas. Es un comienzo a la normalidad después de dos meses de confinamiento para atajar su peor momento de toda la pandemia. Y frente al caso de nuestros vecinos lusos, Italia, 40 millones de italianos sufren desde hoy un confinamiento. No light, no, un confinamiento duro. Están cerrados todos los negocios no esenciales y solo se puede salir de casa por motivos de salud, laborales o de urgencia. Puedes hacer deporte, pero solo en las inmediaciones de tu domicilio. Pues fíjate, entre los que han amanecido de nuevo confinados en Italia está Maribel García, que es una murciana que vive en Campolongo, que es un pueblecito a 20 kilómetros de Venecia. Es guía turística, lleva un año, por desgracia, sin trabajar. El 23 de febrero de 2020 llegó España, de España a Italia y al, al nada, al de pocos días, comenzó el confinamiento en su zona. Un año después sigue igual porque se encuentra en una de las llamadas zonas rojas. Maribel,、eh, buenas tardes. De las 20 regiones italianas, tres cuartas partes del país están en esa zona roja que decía yo, un color que se aplica a las áreas de riesgo. ¿Qué es lo que puedes hacer, por ejemplo, hoy y no vas a poder hacer a partir de hoy? Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos. Sí, bueno, las cosas aquí realmente se han puesto bastante complicadas. A partir de hoy no podemos、eh, absolutamente hacer nada, no podemos salir de, del pueblo. A, a... Si no son、eh, casos extremadamente de urgencia o, o de la, trabajo o, o de salud. Entonces, las, aquí las restricciones son de verdad bastante duras. Los colegios están totalmente cerrados,、eh, los negocios están cerrados,、eh, no se puede hacer tampoco actividad física a no ser que sea 200 metros de, de donde vives y, como máximo, sacar a pasear al perro también esos 200 metros. Las restricciones son realmente bastante, bastante duras, se está viviendo mal. Claro, y para los que os dedicáis al turismo, como es tu caso como guía turística, ahora mismo estáis completamente parados. Sí. Sí, absolutamente.、Eh, casi un año ya que, que, no, que no hay trabajo.、Eh, Venecia, por desgracia,、eh, está muy, muy parada.、Eh, ahora que la situación en Venecia con, la, con el agua alta estaba muy bien, porque gracias al MOSE ahora tenemos menos inundaciones en la ciudad, pero ahora tenemos el gran problema de que no pueden venir los turistas por. Porque esta epidemia, lógicamente, les,、eh, les restringe a, a estar en casa o, o a viajar, eh, digamos, eh, no a países fuera de, del suyo. Es,、eh, muchas veces hablamos de España, pero claro, es que Italia vive y mucho del turismo y en zonas donde tú te encuentras todavía más. Los ánimos, yo me imagino, que de los italianos estarán tocados. Sí, bastante, bastante. Realmente,、eh, ver Venecia, yo,、eh, antes de que fuésemos zona roja, como es en este momento,、eh, pude ir、eh, a visitarla, porque bueno, yo, para mí Venecia es como mi segunda casa, y me dio mucha pena, porque es la primera vez que veo una Venecia completamente、eh, sola, vacía. Es increíble ver una ciudad así. Eh, sí, es una pena. La gente realmente está muy mal. Los negocios están prácticamente cerrando.、Eh, es, un, ...es Realmente es una catástrofe. Es tremendo, es tremendo. Porque es que aquí nos quejamos y decimos, fíjate cómo están las cosas, pero evidentemente también por allí. Maribel, ¿tienes familia, me imagino yo, por Murcia? ¿Se les quieres decir algo antes de que terminemos la conversación? Pues nada, que los echo mucho de menos, que hace ya un año que no los veo. Y que espero que esto pase pronto para todos y que b、bueno, u esta n o que e vacuna pueda ser eficaz y que realmente esto acabe, porque estoy deseando volver a mi, a mi tierra, a mi, a mi ciudad y ir a toda mi familia. Muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a todos los que de vez en cuando nos llamáis para contarnos cómo está el mundo. ¿no? Maribel García, una murciana que vive en Campolongo, un pueblo, como me contaba、eh, Antonio Raiz, a 20 kilómetros de Venecia. Antonio, por cierto. Eh, ¿Tú qué tal llevas lo de trabajar en casa? Pues yo lo he llevado bastante bien, no te lo voy a negar, con sus problemas, con, con sus tensiones、mm -hmm. al principio también, por aquello de la convivencia con los más pequeños, que los teníamos por aquí, no tenían cole, pero una vez que ya se fueron a sus clases habituales, presenciales,、mm -hmm. el panorama cambió. Pues fíjate, te lo digo porque te voy a contar una historia y voy a contar una historia a la audiencia que me ha llamado la atención. Vamos a llamarle Julio. No es s un o m b r e Pero es amigo conocido de Herrera en COP, es un oyente, lo está pasando mal. Y le vamos a llamar Julio para contar su historia. Julio, como otros muchos desde hace un año, trabaja en casa. Es uno de los casi cuatro millones y medio de españoles que, con la llegada de la pandemia, tuvimos que recoger velas y aprender a trabajar desde casa. Pero, ¿qué le pasó a Julio la semana pasada para que sea nuestro protagonista? Bueno, pues que Julio se levantó como todos los días. Para comenzar con su rutina diaria. Pero ese día Carlos Gutiérrez no pudo trabajar. ¿Por qué? Nada, no pudo ni siquiera encender el ordenador. ¿eh? Estaba paralizado, prácticamente no podía moverse. Su cabeza funcionaba, pero casi no podía pronunciar palabra. s Y sobre todo, la angustia de no saber qué le estaba ocurriendo. Pero algo tenía claro: algo había dejado de funcionar. Y ese algo tiene nombre. Se llama síndrome del encierro y es lo que el médico le dijo a Julio que le estaba pasando. Síndrome del encierro. Un síndrome que, según me, cuenta, me contaba esta mañana la psiquiatra forense Patricia Alcaraz, médico especialista en medicina legal forense y experta en valoración de daño corporal, físico y psíquico, comparte algunos síntomas con el síndrome del cautiverio, aunque son diferentes. Patricia Alcaraz,、eh, buenas tardes. Tú ya nos avanzaste en tu momento. Eh, eh, el problema que podía generar esta pandemia en, en la cabeza de, de, de las personas que están encerradas, bien porque no quieren salir o, como en este caso, necesitan salir, ¿no, Patricia? Sí, hola, buenas tardes a, a los dos. Efectivamente, ya lo, lo anunciaba y seguimos recogiendo síndromes nuevos. Aquí tenemos el síndrome, el síndrome del encierro. Ya la Organización Mundial de la Salud nos ha dicho que el 4% de las personas van a desarrollar trastornos mentales severos. en relación a esta, a esta situación del COVID, y el 15 20% trastornos mentales de leves a moderados. ¿Qué es este síndrome del encierro? Bueno, pues comparte efectivamente criterios con el síndrome del cautiverio. El síndrome del cautiverio es, un trastorno, bueno, es una enfermedad neurológica o cerebral que deriva de un, de un accidente cerebro, cerebrovascular, una CV. Es decir, tiene un, un origen orgánico. Y comparte、uh -huh. síntomas porque ambos dos.、Eh, Coinciden en que se paraliza la persona. Ambos dos no se pueden, vamos, prácticamente ni mover. Lo que pasa es que uno tiene un origen orgánico y el otro,、uh -huh. como en el caso de este compañero, es un origen emocional. Es decir,、eh, en el caso del compañero, es que no soporta o no puede con el teletrabajo en esta situación. No puede convivir con el teletrabajo. El tomar la decisión de hacer cuarentenas, confinamientos, toques de queda o, en este caso, obligar a teletrabajar a personas en una edad media, por ejemplo, de 45 o 55 años que nunca han teletrabajado y en oficios que jamás se lo habían planteado trae consecuencias psicológicas que pueden conllevar, desde luego, algún tipo de incapacidad o desarrollar al final algún tipo de incapacidad mental. Tantos días, tantos meses, al final. Hacen efectos en el estado mental de las personas. No todas las mentes son flexibles al cambio, no todas. Y al、uh -huh. final hay un momento en el que, de un día para otro, amanecen en esta situación y se asustan porque, sin darse cuenta, su mente no es flexible al cambio. No todas las personas estamos diseñadas para esta situación, para adaptarnos. Quizá las próximas temporadas que vengan ya se adaptan a esta nueva normalidad, supuesta nueva normalidad que tenemos. Pero las que nos tenemos que adaptar, no todas podemos adaptarnos. Y es que de repente aparecen estos síndromes que asustan. Porque no es que tengas que adaptarte o que tengas una casa mejor o peor, o más adaptable o menos, o que tengas que adaptarte a otro tipo de horarios. Es que en este caso hay cabezas que no se pueden adaptar a esta situación. Directamente no se pueden adaptar.、Uh -huh. Y nos lo anuncian así, con una parálisis de repente de la capacidad de ejecución, de que no puede pensar, de que no puede ejecutar. ¿Y, ¿Y así sin, a, sin avisar, Patricia? Sin avisar. Claro, es que la mente lo, lo, es así. lo que da más miedo es、uh -huh. eso, ¿no? Sí, la mente avisa, a veces la mente avisa así, de repente dice no, y avisa así, de repente un día para otro. Entonces, la buena noticia, entre comillas, es que, bueno, pues la suerte es que no es un problema cerebral, no es un problema neurológico, es simplemente, bueno, simplemente, tampoco es simplemente, es que su mente no puede con esta situación y se lo hace saber así. Es decir, bueno, ya que no paras tú. Pues paro yo. Hay personas en otras situaciones en las que de repente les entra una depresión profunda, pero también de repente de la noche a la mañana,、uh -huh. y, y así es la forma que tiene la mente de decir: No puedo con esto, de hacerle saber a su propietario, no puedo con esto. Entonces, o paras tú o paro yo. No paras tú, pues paro yo. Entonces,、uh -huh. bueno, pues es la forma que tiene de hacer saber. Lo que pasa es que asusta muchísimo、claro. y es la forma de, de, de hacer saber. No、uh -huh. será la única persona que le pase, por desgracia. Es una、uh -huh. de, las, de las personas que, que les va a pasar, y, y bueno, lo que hay que ver es si es capaz de, de volver a su ser, de, de volver a recuperar la, la normalidad de su mente, de su, de su capacidad de ejecución, y si、uh -huh. no acaba en u a incapacidad, que eso es lo, lo que, de lo que se trata. n o Pero bueno, claro, es una de las、claro. muchísimas secuelas John, que, que vamos a ver、sí. y, que, y que espero que, que no salgan más y que podamos ver una, una cierta normalidad otra vez. Pues Patricia Alcaraz, médico especialista en medicina legal forense y experta en valoración de daño corporal, físico y psíquico. Siempre es un placer charlar con ella porque nos aclara cosas como esta: el síndrome del encierro. Gracias, Patricia. Un beso. Gracias, a v o s o t r o s beso fuerte. Herrera en Cope. Estar informado. El día informado está Ángel Expósito. El próximo mes de junio estrenaremos nueva factura de la luz. Se rebajaría del 60 al 25% el peso de los impuestos y otros costes. Es decir, tres de cada cuatro euros serían para pagar la energía que consumimos. ¿Es verdad que va a bajar el recibo? Va a suponer un ahorro para aquellos que sepan, digamos, modular sus consumos. Si no, podría ser incluso un poquito más caro. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la linterna de Cope encuentras la. Las claves de todo lo que te rodea. Nuestros t e c n o p e c i o s son muy eficientes, tan eficientes como las nuevas lavadoras h i g e r con un motor silencioso y de bajo consumo. Y con programas de vapor y tecnología antibacterias. Además, hasta el 6 de abril, por la compra de una lavadora iPro Serie 7, te llevas una tarjeta regalo de hasta 150 euros. Solo en h i p e r c o r y el corte inglés. Tus compras en tienda web y app, consulta condiciones. 13. Te reta a buscar respuesta a los grandes desafíos de nuestro tiempo. Esta semana atrévete a debatir sobre el transhumanismo. ¿Dónde están los límites de la investigación científica? ¿El fin justifica los medios? Y al acabar, una película de culto, Blade Runner, con Harrison Ford. Encuentros para una nueva era. El viernes por la noche, en t r e c Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital. Desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready? Gracias, hasta luego. Qué bueno lo que me ha dicho Securitas Direct. No sabía que si intentan ocupar mi casa, teniendo su alarma pueden demostrar que es un intruso. Y avisan a la policía. Y además, por lo que cuesta, merece la pena ponerla y despreocuparse. Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Durante una época de mi vida, destruí todo lo que amaba. Yo era policía y pasé ocho años en la cárcel por un crimen que no cometí. Me llamo Samuel Caronte y he cambiado. Pero aquí fuera todo sigue igual. Caronte. Estreno esta noche en Cuatro. Vívelo en Mediaset, España. Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana. Herrera en COPE. Estar informado. Son las doce y media, las once y media en Canarias, apunta a esta hora, porque lo que empezó en Murcia, fíjate lo que está dando de sí en este efecto dominó. Y es que Antonio Raiz,、eh, quien nos iba a decir que el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, iba a dejar el gobierno para disputar la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso, que había convocado elecciones precisamente después de lo que pasó en Murcia. Claro, había alguno que había pensado que con lo ocurrido ya la semana pasada había bastante, con esa moción de censura Murcia, con el adelanto electoral posterior en Madrid, con su posible repercusión también en Castilla y León. Pues no, no lo habíamos visto todo. La noticia de alcance pasa porque Pablo Iglesias va a disputar a Isabel Díaz Ayuso la presidencia de la Comunidad de Madrid. El vicepresidente ya se la ha comunicado al presidente del gobierno. Su salida va a ser efectiva en cuanto. Comience la campaña electoral y este era el anuncio que hacía el propio Pablo Iglesias. Y hemos decidido que si los inscritos quieren, voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Si los inscritos los quieren, es decir, todavía no tienen que avalar los órganos internos de Podemos, pero no hay duda, Pablo Iglesias va a ser el candidato de Podemos a las elecciones、uh -huh. autonómicas de Madrid del próximo 4 de mayo, John. Eh, creo que tenemos a Ricardo Rodríguez para que nos avance primero、eh, cómo se ha sabido esta noticia y luego cuáles son los movimientos que se están detectando tanto en Moncloa, que me imagino que será un día movido, i t como en el gobierno en general y como en todas partes. Ricardo Rodríguez, última hora, buenas tardes. ¿Qué tal, buenas tardes? Y además es que esta noticia pilla al presidente、uh -huh. del gobierno en una cumbre hispano-francesa、eh, sí. eh, fuera, fuera de España y. Podremos preguntarle por ella a partir de las tres y media de la tarde, pero hasta ahora, de momento, lo que sabemos es que、eh, hemos sabido esta noticia a través de un vídeo que ha colgado el, el propio Pablo Iglesias, que va a dejar el gobierno el 20 de abril al arranque. De esa campaña, se va a presentar、eh, como candidato. Su sustituta al frente de la vicepresidencia será la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Y ya sabemos, también podemos añadir, que dentro de la cuota de Unidas Podemos, lo estábamos comentando antes, son cinco miembros de Unidas Podemos dentro de, del Gobierno. Dentro de esa cuota, el Ministerio de Asuntos Sociales lo va a asumir la actual secretaria de Estado, Joan Eberarra, que es de la máxima confianza de. De Pablo Iglesias y que, por cierto, se lleva bastante mal con la cuota socialista, la facción socialista del, del Gobierno. O sea, que nos va a tener、eh, entretenido. Unidas Podemos tenía ciertamente abierto un debate interno para buscar un cartel, pues finalmente va a ser、eh, el propio Iglesias un movimiento de alcance. Que、eh, también ha confirmado la propia Moncloa, porque、eh, Pablo Iglesias, evidentemente, también ha tenido que hablar de, de este extremo con el propio Pedro Sánchez. Bueno, aquí el objetivo, sin duda alguna, es capitalizar el voto de la izquierda, dejar fuera de juego al candidato socialista a Gabilondo, que se presenta por tercera vez a la presidencia de la Comunidad de Madrid, aunque、eh, esta mañana, en. El anuncio que realizaba el propio Pablo Iglesias lo vestía oficialmente como su intento, dice, de frenar a la ultraderecha. Le escuchamos. Un militante debe estar allí donde es más útil en cada momento. Tened por seguro que voy a poner todo lo que he aprendido en estos años, toda mi energía, toda mi cabeza y mi experiencia de gobierno, todo mi corazón y toda la fuerza de mi organización en construir una candidatura de izquierdas fuerte y amplia para impedir que la ultraderecha se apodere de nuestras instituciones y para ganar el gobierno de la Comunidad de Madrid. Bueno,、eh, con este anuncio, John,、sí. a mí se me plantean、sí. muchas preguntas.、Eh, ¿Pablo Iglesias se quedaría? De líder de la oposición en la Asamblea de, de Madrid, o, o se marcaría un, un Errejón, un Íñigo Rejón?、Eh, y dos,、eh, ¿qué papel va a jugar a partir de ahora el Partido Socialista en esta campaña, en la que con esta decisión de máximo alcance, con la candidatura del vicepresidente del Gobierno de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Gabilondo queda completamente en, en fuera de juego? Y luego ya está el, el papel de Ciudadanos que. Que con este movimiento, pues、eh, su, su、uh -huh. papel va a ser prácticamente y habrá que verlo irrelevante. Pero vamos, son cuestiones que seguro que lo va a analizar mucho mejor Ángel Expósito que nos escucha ya en directo. ¿Qué tal Ángel? Muy buenas. ¿Qué tal Antonio? Buenas. No sé si mucho mejor porque es demasiado pronto, pero haremos、uh -huh. lo que se pueda, Antonio. <risas> bueno, yo planteaba esos, esos escenarios. Ahora mismo es un, es un movimiento de Pablo Iglesias que deja、mmm, en fuera de juego a Gabilondo, que deja de, en fuera de juego al Partido Socialista. Y con esa pregunta, ¿tú le ves a Pablo Iglesias、mm. eh, como líder de la oposición en la Asamblea de Madrid? No. Vamos a ver. Lo primero, la noticia no es que se presente de candidato para mí, ¿eh? que se presente de candidato a la Comunidad de Madrid. La noticia es que deja el gobierno, que eso me parece lo más importante. Este señor deja el gobierno absolutamente por intereses propios y particulares y porque ve que no rasca bola y él piensa que puede tener muchísimo más poder en el otro lado. Ahora, es una movida. Si lo de Isabel Díaz Ayuso es arriesgado. Porque no sabemos si de una manera absoluta lo de este señor es más arriesgado todavía, porque recordemos que Rejón casi le triplica en escaños en Madrid. O sea, se van a repartir la tostada entre Gabilondo, él que se la va a pegar, y, un, y los resquicios de Rejón, todo eso dentro de la izquierda. Por lo tanto, no sé, yo sinceramente no entiendo el porqué profundo de que este señor deje la vicepresidencia, más allá de que ya no pueda aguantar más a Pedro Sánchez y viceversa. Y luego hay otra opción, otra cosa que se está comentando mucho, que es el efecto que puede provocar en la propia Ayuso, de beneficio, me refiero. Están hablando ya bueno, de que, evidentemente, te están haciendo un poco también h a y una campaña, ¿no? Vamos a ver, John.、Eh, el hecho de que en el lado contrario se presenten tres, te beneficia. Que、claro. es lo que le ha pasado a Pedro Sánchez cuando se presentaban Ciudadanos, Pepe y Vox, por orden de centro a derecha. Ha sido así. La ley electoral es así: que se presentan tres gallos. O dos gallos importantes como Gabilondo y Pablo Iglesias, y un tercero que algo rascará, aunque no esté Carmena, pues Ayuso está dando ahora mismo palmas con las orejas. Recordemos que tienen que sacar más del 5% para tener representación. Como se queden en el 4,9%, se quedan fuera. Por lo tanto, cuidado, ¿eh? A mí, la, la, de verdad, no entiendo la razón de fondo, me pero、retiro. me parece más importante que este señor salga del gobierno a que sea candidato a Madrid. No, está claro que la jugada de Isabel Díaz Ayuso no solo ha provocado una, una crisis、eh, sin precedentes en esos、eh, casi 16 años de vida, 15 años de vida de, de Ciudadanos, sino ahora una propia crisis dentro del Gobierno. Y no sabemos, lo apuntabas tú,、eh, Ángel, si la propia autoinmolación del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Es que no sabemos lo que hay detrás, porque lo que nos vaya a decir es una mentira. Dice, no, solicito, lo c o m e n t a d o h a s t a ahora. Dice, solicito cuando, si las bases están de acuerdo, a saber, si este manda como manda Hugo Chávez, al que no esté de acuerdo lo fusilo. Por lo tanto, ¿cómo que si la b a s e n mandan? Si sacó, si sacó a referéndum hasta si se iba al chale. Por lo tanto, es una broma de mal gusto lo de las bases. Se presenta porque h u y o del gobierno y como no puede estar sin hacer nada, va a intentar rascar bola y presentarse en Madrid. Bueno, pues a ver quién gana, si j a b i l o n d o u g l en ese lado de la izquierda. ¿Hay alguna lectura al margen sobre que Soe y Ciudadanos sean más amiguitos y por eso también podemos e s t é viendo que, que como、no. una vez más ha pasado, Pablo y,、eh, Pedro, Pedro Sánchez no le dice la verdad ni al médico?、Mm, hombre, eso es por supuesto, pero、no、se, ni se la dice ni se la va a decir. Pero yo creo que son más amiguitos por ahora,、eh. ten en cuenta que Ciudadanos a、mm. partir de hoy va a empezar un, pro, un proceso de d e i l i b r i o absoluto. Han sido más amiguitos hasta ahora, mientras Sábalos marujoneaba en Murcia pensando que le iba a salir en Madrid, en Murcia. Veremos qué pasa en Madrid. No le va a salir. Y no, no, esa amistad con i e n es a r i m a d a Da la, la vista a un pleito. Nada, cero. Bueno, lo mismo que no n o se había confirmado era q u i é ni iba a ser la candidata de, de Podemos a esas eh, elecciones. Eh, pues ya lo aquí, tienes. Y si salimos, no, no, si salimos a la calle y preguntamos quién fue la candidata anterior, pues yo creo que no nos sabrían responder. Eh, de 10 igual no s responde uno. ¿Quién fue la candidata no, nadie, en las anteriores ni, autonómicas de Madrid?、Nadie. Ni tampoco te sabían decir quién es la candidata de Rejón, porque Rejón no se presenta. La candidata de Man Madrid, que es la señora esa que apuntaba con el dedo como si fuera una pistola. O sea que no, no, eso, eso es, un, es un disparate, es un desparrame. Yo creo que por popularidad y por conocimiento, d í a z a y u s o tiene las de arrasar. Las de arrasar. Pero bueno, oye, veremos que las urnas las carga el diablo, ¿eh? Pero、Decíamos、de verdad, a mí lo que. A mí... Las, las mociones de censura. Eh, se presentan, sí, pero luego hay que ganarlas. Y ha sí, sí, pero igual bien, la ganan en Murcia, ¿eh? En Murcia. Cuidado, que yo de los ex de Vox no me fui un peo de estos tres ¿Ya? señores. Ya lo han d i h o hasta ahora. De momento mañana, lo, han、eh? dejado, lo han dejado en el aire, sí, de momento ninguno sí, de los tres concreta el sí, sentido de su voto sí, y por eso las candidaturas se presentan también, pero luego las elecciones hay que ganarlas. Pero mira,、y、yo me quedo. Dependiendo del resultado quedo... se pueden dar muchas combinaciones. Sí, es verdad, pero yo me quedo, Antonio. Con la clave gobierno de España. ¿eh? El gobierno de España saltó por los aires hoy. Allí dicen: no,、eh, se quedan los de Podemos y se queda un señor de universidades, es este señor que aparece por ahí de vez en cuando, Castells, se queda Yolanda Díaz de vicepresidenta tal. Vamos a ver, Podemos mandan como los ayatolás, uno, que es Pablo Iglesias, sea candidato o no, sea candidato. Y manda sobre Irene, y manda sobre Yolanda, y manda sobre Castells, y manda sobre el que se le ponga por delante. Por lo tanto, Va a seguir mandando, eso sí, sin él. Lo u e g va a mandar de manera distinta. ¿eh? A ver qué pasa en el gobierno de España, que es mucho más importante que la comunidad de Matriz y que Murcia. No es lo mismo tener、bueno. una mosca cojonera permanente que tener a una persona fuera del sí, Consejo de Ministros. Claro, claro, claro, pero cuidado. Se toman las、cuidado. decisiones. Y ahí、eh, entiendo que Pedro Sánchez、eh, habrá recibido la noticia como algo agridulce. Por un lado, ve que su candidato、eh, Gabilondo puede quedar, no en fuera de juego, sino. En una situación pues, muy, muy debilitada con el resultado electoral, aunque le tenga preparada ya su salida、eh, hacia esa figura del defensor del pueblo. Y luego está el otro sentimiento de dejar de tener ahí encima, cada día, a cada momento,、mm. a, a Pablo Iglesias, la vicepresidenta. Yo es que creo que es más importante lo segundo que lo primero. Recordemos que Gavilondo no es el candidato de Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez le ha ganado Isabel Diez Ayuso por la mano. Gavilondo estaba buscando a una Margarita Robles o a l g u i e n así. Gavilondo se presenta porque no había otro y ya no daba tiempo a buscar un efecto i l l a Entre comillas, ¿sabes? Por lo tanto, yo veo más importante el dulce de que se va Pablo Iglesias para Pedro Sánchez que el agri de que se presente Pablo Iglesias en la comunidad. Vamos a recordar esa noticia. Pablo Iglesias、eh, ha comunicado ya su salida del gobierno. El vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 se lo ha comunicado al propio presidente, a Pedro Sánchez, una salida del gobierno que será efectiva en cuanto comience. La campaña electoral en la Comunidad de Madrid, es decir, el 20 de abril, ¿para qué sale del gobierno el vicepresidente Pablo Iglesias?、El、para para disputar a Isabel Díaz Ayuso la presidencia de la Comunidad de Madrid. Antonio, que esa es otra muy buena, ¿eh? O sea, esto sí que es dimitir en diferido, ¿eh? ¿Qué va a hacer este、eh. señor de aquí al 20 de abril? O sea, ¿cómo, ¿cómo le preguntamos? ¿Como futuro ex vicepresidente o como vicepresidente? ¿O como futuro candidato? O sea, te, no, dimito, dejo el cargo, pero me voy el 20 de abril. Pero bueno, pero ¿qué pero broma es esta? ¿Pero a q u é estamos jugando? ¿Qué hablamos del gobierno de España, macho? Claro. Chico, y En otras circunstancias. Claro, imagínate circunstancias? un entrenador de fútbol que dice: No, cesamos a z i d a n e pero lo vamos a cesar dentro de mes y medio. Pero, Ay, ¿Aquí quién manda? <risa> ¿Yo soy el futbolista y le hago caso? Claro, no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, pues esto e s el gobierno de España. ¿Y va el otro y lo acepta? Chico, yo no entiendo nada. Bueno, vamos a ver eh, cómo eh, ha caído、eh, esta noticia. En la、eh. comunidad de Madrid、eh, está Álvaro Coutelén. Que es una noticia que ha caído por sorpresa, que no esperaba ni Isabel Díaz Ayuso ni el resto de, de candidatos. Así que, ¿cómo, ¿cómo lo has recibido, Álvaro? Álvaro Cotelen,、uh -huh. ¿qué tal? Hola, Antonio, buenas tardes. Bueno, pues、eh, Isabel Díaz Ayuso tiene una comparecencia pública a la una, después de una reunión del Platercam, un año de pandemia, hecho a h balance, y yo creo que a la una de lo que menos se le va a preguntar desde la pandemia y de lo que más de su nuevo rival que le aparece en la comunidad de Madrid, como dices, por sorpresa. Bueno, pues e la comunidad de Madrid también nos cuentan fuentes cercanas a Isabel Díaz Ayuso que pues,、eh, que están desesperados, dicen, Con el huracán Ayuso y que、eh, no se van a entretener en la campaña, y va a ser divertida, pero ahora mucho más. Y ya han cambiado el lema. Lo dijo aquí Ayuso la primera en Herrera en Cope:、eh, los madrileños van a tener que elegir entre socialismo y libertad. Acaban de cambiar ese lema: dice que los madrileños van a tener que elegir ahora entre comunismo o libertad. Veremos en qué queda. Pero sin duda ya tenemos la reacción curiosa, llamativa, anecdótica, graciosa, te puedo comentar, del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, cuando han dicho que Iglesias va a ser el candidato de Podemos en Madrid. ¿Hoy q u e estamos? ¿A 15 de marzo o a 28 de diciembre? Que el nivel de desesperación ¿Posa? que tiene por salir en los titulares, derivado de la irrelevancia total y absoluta que tiene en el gobierno de la nación, hace que se tenga que plantear este tipo de cuestiones. Pero Pablo Iglesias, candidato a mayoría absoluta d la visibilidad d Salloso, asegura. Sorpresa, reacciones que van llegando, pero desde luego pues,、eh, ya dicen en la Comunidad de Madrid que esto va a ser un Iglesias Salloso, porque Babilonda ahora mismo pues, no sé qué. ¿Qué puede, qué, qué expectativas tiene ante la llegada de Iglesias a, a, a estas elecciones del 4 de mayo en Madrid? Pues esta bueno, es la, pues... la primera reacción pública. En tono irónico, mayoría absoluta decía el、sí. alcalde de Madrid para Isabel Díaz Ayuso. Y lo enmarcaba también el alcalde, decía, en la irrelevancia que ahora mismo tiene.、Eh, Pablo Iglesias dentro del gobierno, en la línea en lo que decía Ángel e x p ó s i t o Recordamos la noticia, porque hay alguno que se ha podido sumar a esta hora y no, no es una inocentada, como decía el alcalde de Madrid. Es noticia que hemos conocido pasadas las doce del mediodía. Pablo Iglesias deja el gobierno, deja la vicepresidencia del Ejecutivo y va a disputar como candidato de Podemos la presidencia de la Comunidad de Madrid. Quiere enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso en esos comicios del. 4 de mayo, elecciones autonómicas en la comunidad. Lo que、eh, no sabemos es cuándo va a h a c e r efectiva la dimisión. Todo apunta a que va a exprimir hasta el último momento su cargo en el gobierno y que、eh, no hará efectiva su salida del Ejecutivo hasta que comience la propia campaña electoral, que será el 20 de abril. Y no sé si tenemos todavía Ángel Expósito por ahí. Yo, Ángel, ¿tú ¿tú ¿estás tú? por a h í Sí, no, te, fí, fíjate, lo primero que, que, que me ha venido a la cabeza cuando he escuchado lo de que Pablo Iglesias dejaba de ser vicepresidente para presentarse a la Comunidad de Madrid era tu deseo de que, Morejón,、eh, perdón, de que Monedero fuera candidato a la alcaldía、sí. de Madrid. Ya me no, creo no, cualquier cosa. e h pero, pero por decreto, o sea, tenía que serlo por decreto. Y el Rejón a Murcia o al revés, Echenique, Echenique a Murcia. ¿Por qué? Porque sí, por decreto. Vamos es, a ver, si no queremos es que, diversión y queremos noticias,、claro. ya está bien, hombre. Monedero que sea inmediatamente alcalde, por decreto. El rejón inmediatamente a Madrid Comunidad y Echenica Murcia. Ya estamos todas. De verdad, no, no, ya está bien. ¿Qué broma es esta? Tenemos que hacer cosas serias. Mira, ahora ya fuera de coña. Me parece muy brillante la respuesta de partir de z a l v e i d a Me parece、sí. lo mejor. Y luego, yo, en el final de la crónica de Álvaro Coutelén, yo meto un matiz. Cuidadito, que el SOE en Madrid es mucho partido. Que Pablo Iglesias en Madrid ya no es el Pablo Iglesias de la Puerta del Sol del 15 M, y que Gabilondo, para toda la gente de centro izquierda, que en Madrid hay muchísimo universitario y muchísimo funcionario de centro izquierda, jamás votaría Pablo Iglesias, pero sí votará Gabilondo. ¿eh? ¿Que e h Pablo Iglesias es mejor que una señora que no conoce a nadie? Por supuesto, como candidato. Pero que Gabilondo, que eso de que Pablo Iglesias vaya a ser un partido, una está entre dos, no, no, en absoluto. Ángel. Dime, dime. Y yo te hago la, la, la pregunta, pero por pasiva. Imagínate que、sí. el SOE y Pablo Iglesias suman. ¿Quién se presenta a presidente? Pues el que saque primero más. Pues va a ser el el que Gabilondo que siempre.、Más. ¿Y tú crees que Gabilondo lo dejaría, SOE? Yo,、no? yo, yo una vez le pregunté a Gabilondo, pero vamos a ver, Ángel, ¿qué haces tú con el rejón jugando a esto? Y mira, y si hubieran salido, la política hace estáños a m i g o s de cama. ¿eh? Yo, si salen los dos y gana Gabilondo. Eso、sería un suicidio poner a Pablo Iglesias. Ahora bien, estoy convencido de que Pablo Iglesias no admitiría nunca ser el segundo de nadie, menos de, de g a b i Londo. ¿no? Por eso te lo decía, por cierto, los que están enfadadísimos más Madrid, porque con este claro, paso la candidata claro, Mónica García、claro. pues, nada, pues, nada, le nada, van a nada, fagocitar nada, nada. en las urnas, vamos. Totalmente, totalmente. ¿A poco que e e encima no está Manuela Carmena? Pues imagínate, totalmente. Pues, Nos vamos a divertir, Álvaro. Es que, mucho, mucho. La verdad es que si, si queríamos empezar la semana con alegría, ha sido el momento culme. Casi, que... Casi era mejor sí, hablar sí. de p u i d e m o n t Casi era mejor hablar de p u i d e m o、no、n t También es verdad. Bueno, Ángel, me imagino yo que hoy en la linterna, buen repaso y reflexión,、Aguarepo. pasadas las horas de toda esta historia, ¿no? a g o haremos. A ver si nos vamos aclarando porque hay muchas incógnitas. ¿eh? Yo sigo manteniendo la principal. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué el abandona el gobierno? Yo no me creo que sea porque quiere ser presidente de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué abandona el gobierno? Bueno, pues ya nos entraremos. Bueno, pues lo dicho,、eh, Pablo Iglesias, que deja la vicepresidencia para presentarse candidato a las elecciones de la Comunidad de Madrid y pelear contra Díaz Ayuso. Una noticia bomba que、eh, daremos buena cuenta de ella a lo largo de toda la programación de COPE y, como has escuchado, a expósito en la linterna, preguntándonos sobre todo el porqué de toda esta historia. Gracias a todos, un abrazo. Adiós. Un saludo. Chao, chao. Y ahora ya sabes, llega. Tu copia más cercana, esa en la que te contamos las cosas que pasan debajo de tu ventana.